Soy Florencia Chalecu. Soy Diego Pérez. Y yo, Nicolás Basijis. Somos alumnos de la Escuela de Men Rumania del curso quinto-segunda de Comunicación Social. Y estamos acá para averiguar cómo nuestros profesores tratan el tema del bicentenario. Mi nombre es Rubén Bilardo, soy profesor de teatro. La materia permite tratar de reflexionar el pasado y el presente. Tomamos el tema eh, que corresponde a la inmigración. Y lo estamos llevando adelante desde lo que corresponde al principio del siglo XX y también en la actualidad. Como manera de pensar que estamos formados todos por diferentes eh, aportes de personas que han venido de distintos países. No solamente los que nacieron acá y se criaron acá. Por ejemplo, en el caso de la inmigración, va unido constantemente a un tema que tiene que ver con la discriminación. Por tanto, los alumnos, como los profesores, como todos los que vivimos en este momento, también lo tomamos como una problemática que tenemos que abordar. Por lo tanto, el Bicentenario nos puede servir, de hecho, para poder abordar algo que tiene que ver exclusivamente con nuestra actualidad, con nuestro presente.